Saludamos a Socorro Aguilar, q u está e en Fomeque. Queremos saludarla en nombre de Chingazo Estéreo y de Recorriendo Cundiramarca. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Chingazo Estéreo que está aquí con nosotros sintonizándonos. Es un honor y un placer estar aquí con toda la gente de Fomeque. Una gente preciosa, muy linda y bueno, con el gusto de estar aquí y con el deseo de estar nuevamente con ustedes. De regresar pronto. Va a ser un placer. Sobrina de Antonio Aguilar, del maestro Antonio Aguilar. Ah, eso sí, que quede bien claro. Soy ahijada del señor Antonio. Antonio Aguilar. El señor Antonio Aguilar tuve la suerte de que me apadrinara en México y que tuviera, estuviera abriendo sus espectáculos. En México abrí varios espectáculos, cerca de 80 espectáculos con él a caballo. Y bueno, me encuentro con que aquí en Colombia quieren mucho al señor Antonio Aguilar que en paz descanse. Pero aquí estamos para revivir su música, para echarle muchas ganas y traerle a todo Colombia música nueva. ¿Qué canción de Antonio Aguilar te gusta más? Entre esas están las copitas de Mezcal, está la Chabela, está. El patas blancas, el caballo, patas blancas, todo lo que son caballos. Y bueno, tiene una gran variedad de, de, de temas el señor Antonio Aguilar, pero entre esos está eso. Uno que me llega en lo particular es Albur de Amor. A ver, ¿cómo suena Albur de Amor en la voz de Socorro Aguilar? Yo, como creída, me equivoqué, triste es mi vida, joven i n q u i r i o 私は私の本を奪うと、私は私は私 ¿Qué premio tan espectacular nos has dado en este día primero de julio aquí en Fomeque Nissan Record? No, para mí fue un honor, al contrario, el premio me lo han dado ustedes porque al recibir el aplauso de tan hermosa gente que nos reciba y que con los brazos abiertos、eh, lo hace, de verdad que es un premio, es un premio a todo lo que hacemos y con mucho gusto lo hacemos. Yo hago lo que me gusta y bueno, creo que tenemos un buen conecte aquí con toda la gente de Fomeque. ¿Cómo te pareció Fomeque? Es una gente maravillosa, es algo así como que inesperado. Para empezar, yo. Yo no, yo no pensé que desde antes de cantar me recibieran con el aplauso. Eso habla muy bien de, de la gente hermosa, del ánimo que tienen, del ánimo que viven y de toda la tradición que tienen entre ellos. Para mí es un honor y gracias, Fome, que por ese aplauso. ...y Dios me los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por estar en Fome, que estar en Chingazo Estéreo. Un abrazo y muchos éxitos. Aquí nos quedaremos con ese regalo tan hermoso de tus canciones que las sonaremos día a día. Órale, muchas gracias a Chingazo Estéreo. Que Dios me los bendiga. No decimos adiós s i no hasta la próxima. Gracias a todo, Fomeque.